Estamos en un proceso electoral donde la Argentina va a definir el, el rumbo de los próximos 20, 25 años y trabajando junto al presidente Macri en la propuesta Juntos por el Cambio y visitando Río Negro, también con un diálogo y un compromiso muy firme con el gobernador de la provincia, Alberto Beretinen, creemos que puede ser de gran importancia ...yo diría de una importancia estratégica para el destino de Río Negro... ...que tanto Alberto Beretine como el que habla podamos trabajar desde el Senado... Eh, ...en mi caso como Vicepresidente y él como Senador Nacional para consolidar un proceso... ...de, de crecimiento, de infraestructura, de obra pública... De aliento a la fruticultura, al turismo, al turismo internacional en Mariloche, en fin, a la energía nuclear, al a todo lo que nos une y que ha sido parte de una agenda de trabajo durante este tiempo. Así que me parece que es un buen motivo estar acá, en esta ciudad que tanto quiero, y acompañado del Ministro del Interior y de este gobernador que ha hecho una gran tarea y ha hecho... ...un reconocimiento de la sociedad rionegrina... ...en la última elección que ha sido extraordinaria. ¿Viene en busca del apoyo de Juntos Somos Río Negro... ...el partido más importante de la hoy de la provincia? ¿no? Venimos en búsqueda de, de la ciudadanía rionegrina... ...para construir un camino de consolidación... ...de un capitalismo moderno, inteligente... ...no volver, atrás, no volver a políticas de intervención... ...en la economía que retrasen al país... Venimos al encuentro de los rionegrinos para superar la grieta, para superar las diferencias para la unidad nacional. Esto es lo que nos alienta. ¿no? ¿Qué va a tener Pichetto, eh, ¿qué va a tener Río Negro con Pichetto si es eh, vicepresidente de la Nación? Bueno, un aliento importante y fundamental junto a los representantes nacionales de Río Negro para que nuestra provincia eh, pueda terminar toda la infraestructura vial que... Año año venimos trabajando y, y ha ido avanzando para que Río Negro tenga todas las obras que necesita para desarrollarse y fundamentalmente la apuesta es a los sectores productivos, al, al desarrollo económico, a la fruticultura. Hace poco hemos tomado una medida fundamental, un tema que veníamos solicitando junto al gobernador y también junto al ministro, que era bajar la retención de la fruticultura, que... En su momento, en el marco de la crisis, el gobierno nacional lo había puesto en 4 pesos por cada dólar exportable, ahora bajamos a 3 y también les ampliamos a los exportadores el plazo de 90 días, que es el tiempo que generalmente tardan en cobrar la exportación para que puedan hacer el aporte de retenciones. En fin, hay, hay que hacer un plan de reconversión de la fruticultura que el gobierno provincial lo tiene encaminado. Hay que hacerlo conjuntamente con el gobierno nacional. Eh, hay muchas cosas para consolidar y, y para trabajar por, por el interés y por el destino de Río Negro y una provincia que te, esté ligada al trabajo. No a los planes, no a los planes. El plan es una circunstancia dramática, pero el plan lo que hace es consolidar la pobreza. Nosotros tenemos que pensar en una provincia productiva y eso es lo que piensa el Presidente de la Nación, digamos, poner en marcha un proyecto productivo para el país, crecer, crecer... El proyecto crecer, Pichetto, se viene de, de un proceso de recesión muy fuerte, ¿qué garantías van a dar de que esto no va a continuar así? Bueno, eh, muy brevemente, y después le voy a dar también la palabra al Ministro del Interior, no quiero ser el que monopolice, yo creo que la economía argentina ha entrado en un proceso de estabilidad. Es cierto que el año pasado hubo un impacto muy fuerte sobre el salario, a partir de que hubo dos hechos complejos de devaluación, hoy el gobierno está incentivando el consumo, ha puesto en marcha ahora 12 y ahora 18, está recomponiendo el salario de los trabajadores con las paritarias que son libres, que no tienen piso ni techo, y empieza un proceso de estabilidad y de recuperación de la economía, y esto también es un rumbo que hay que mantener y ratificar. Volver al distribucionismo alegre de los planes públicos y a una Argentina que solamente se sostiene en la política de seguridad social sin generar modelos productivos, me parece que es eh, volver al, al pasado y volver al fracaso, así que nosotros confiamos en este camino. El 60% de inflación marcó el INDEC para la provincia de Río Negro. Bueno, ¿cuáles van a ser en todo caso esas medidas? 60% enterado. Ah parecía La inflación viene bajando los datos, le doy la palabra a él que es economista, además y me parece que puede hacerles un aporte más sustantivo. Era economista. Bueno, hace 3 meses que, que la inflación está, está bajando está de manera persistente, a partir también de un cambio en la política económica, la crisis que nos pegó fuerte en abril del año pasado, obligó a hacer algunos replanteos, básicamente el fiscal, por eso después de una larga negociación pudimos tener un presupuesto equilibrado después de muchos años. Ese presupuesto equilibrado más una política monetaria más exigente empieza a tener resultados, la inflación empieza a bajar y de una manera que nosotros entendemos va a ser para siempre porque estamos atacando a la inflación en sus causas más profundas, más reales. Por supuesto que no es fácil porque la Argentina hace 70 años que tiene inflación, la inflación promedio de la Argentina en los últimos 70 años fue del 62,5%, eh, sin contar los picos hiperinflacionarios, sino sería mayor, es decir, no es un tema nuevo. Lo que es nuevo es que ahora la estamos atacando en sus causas, como hacen todos los países del mundo, muy pocos sufren la inflación hoy en día, y esto avizora un futuro muy promisorio, porque de la mano de la pelea contra la inflación viene la recuperación del poder de compra del salario y eso es lo que se empieza a vivir en estos en estos momentos. Y yo creo que eso también es muy importante, la estabilidad de las variables macroeconómicas, la reducción de la inflación, para que todos los argentinos podamos poner en valor el resultado del esfuerzo de estos 3 años y medio, no porque cuando el sueldo no alcanza, cuando eh, las variables macroeconómicas generan angustia y miedo, es difícil percibir todo lo que se ha hecho en materia de eh, valores, en materia de lucha contra la corrupción y contra las mafias y contra el narcotráfico, en materia de la recuperación de la república y del federalismo, la inserción inteligente de la Argentina en el mundo, lo que hoy opina el mundo sobre la Argentina, la pelea por la independencia energética, eh, el plan de infraestructura más ambicioso de las últimas décadas, un montón de cosas que claramente en una situación de incertidumbre y de dificultades es muy exigente pedirle a la sociedad que los aprecie, pero hoy nosotros entendemos que la gente empieza de la mano de la estabilidad a percibir todo este esfuerzo que nos ha costado nos ha costado tanto a los argentinos en este en estos últimos meses. El plan de infraestructura hace dos años estaban presentando el Plan Patagonia, ¿qué pasó con esto? Bueno, estamos en marcha, ¿no? No solo es un plan desde la nación, es un plan que se trabaja junto con la provincia que también ha dedicado esfuerzos para eh, achicar ese déficit de infraestructura que, que afecta a todo el, a todo el país. Hemos hecho enorme cantidad de obras, el Ministro de Transporte estuvo el otro día en, en el aeropuerto inaugurando eh, una nueva ampliación. Hoy en Bariloche, el, el, el sábado pasado llegaron 41 vuelos a Bariloche, un récord histórico Eh, y por supuesto esto hay que seguir profundizándolo, esto hace al, al, al turismo, sin esa obra no se hubiera podido aprovechar eh, la temporada récord que también tuvo Bariloche este año, eh, las obras que estamos haciendo en términos de conectividad, eh, de rutas, de aeropuertos, la, la, las obras que hacemos para cuidar nuestras bellezas naturales, como la obra que hicimos para limpiar en la UEL GUAPI definitivamente, Eh, y tantas otras obras que hacen a la mejor calidad de vida que le hacemos con eficiencia, pero también con muchísima transparencia, porque creo que hemos dejado para atrás y espero para siempre esa asociación que había antes entre obra pública y. Cómoda. ¿Cuándo se termina la ruta 23, ministro que están esperando? Vamos a la por... última, el... muchacho, porque a la una tenemos que estar bueno, en. Y el... y la la obra es una hora, una obra fundamental para René Negro, es estratégica también para el, para la Argentina, para el presidente y calculamos que en un año y medio año va a me estar está. terminado. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias. gracias. gracias.